Cuentos de hadas españoles. La niña sabia. Era así una vez, en un lugar donde los caballos eran considerados una señal de prosperidad, dos hermanos, cada uno vivía en su propio hogar con sus propias riquezas. Demeter era el hermano rico y Jereco el pobre. Vamos, Jereco, o nunca llegaremos antes del anochecer. Los dos hermanos viajaban a una gran feria de comercio que había en la ciudad. Justo cuando estaban a punto de irse, llegó la hija de Yereko. Por favor, padre, déjame ir contigo. Es un camino muy largo, hija mía, y te vas a cansar mucho. Pero siempre he querido ver la ciudad. Por favor, padre. Por el amor de Dios... Deja que venga la niña y sigamos adelante Seré buena, padre, lo prometo Vale, de acuerdo, sube Cabalgaron todo el día Y al anochecer estaban bastante cerca de una ciudad Encontremos un lugar para descansar esta noche y por la mañana iremos a la ciudad. Padre, parece que allí hay una choza. Es verdad. ¡Vamos! Esto no es una choza. Es un establo. Es un buen lugar para descansar esta noche. Mira, también hay mucha agua y comida para los caballos. ¡Qué lugar tan emocionante para pasar la noche! <ríe> ¡Bien! Ahora vamos a cenar y después a dormir. Así que los tres hicieron del establo su hogar para pasar esa noche. A la mañana siguiente se despertaron temprano y se prepararon para reanudar su viaje. ¡Vamos, Nora! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya voy, padre! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Es posible que nuestra yegua haya parido a un potro esta noche? Si tu yegua hubiera parido, el potro estaría a su lado. Pero está con mi semental. Pero, tío, ¿cómo puede parir un semental? Eso es cierto, hermano. Además, se parece a nuestra yegua. De eso nada. Vamos, dale algo de comida y agua y después dame a mi potro. Pero, hermano... Los caballos no vienen por arte de magia, Jereco. Tal vez este potro se haya perdido en el bosque y se ha acercado a mi semental Sea lo que sea, si tu yegua hubiera sido su madre, habría ido directamente hacia ella Desde que se acercó a mi corcel, me pertenece ¿Lo ves, hermano? ¿El qué? Así que los dos hermanos se pelearon sobre quién debería quedarse con el potro Finalmente Nora tuvo una idea Padre, tío, ¿por qué no vamos a la ciudad? El sabio rey está allí Iremos a verle y le pediremos que decida por nosotros Tiene razón, hermano Sí, se nota que tu hija es mucho más lista que tú ¡Vámonos! Llegaron a las puertas de la ciudad Mientras los hermanos hablaban con los guardias Nora leyó un letrero con el retrato de un ladrón colocado en un árbol cercano El letrero decía Ladrón, quien informe al rey acerca de su paradero recibirá una recompensa de 100 ducados Los hermanos le contaron todo al rey Bueno, ¿vosotros qué pensáis? Esto es realmente difícil, Alteza. Si la yegua hubiera sido la madre del potro, habría bebido su leche. Pero el potro tampoco pertenece realmente al hermano rico. Él solo lo quiere por su codicia. Él ya tiene suficientes caballos y podría dejar fácilmente que su pobre hermano se quedase con el potro. Bueno... Veamos si los hermanos son ricos o pobres debido a la suerte o debido a su inteligencia o falta de ella. ¿Y qué es lo que pretende hacer, Alteza? Cuando la razón falla, la sabiduría viene en nuestra ayuda. Veamos cuál de estos hermanos es más sabio. Bueno, ya que el potro no os pertenece a ninguno, os haré una pregunta. El que me dé la respuesta que más me guste se queda con el potro Entonces el rey les hizo una pregunta a los hermanos ¿Qué es lo más rápido que hay en el mundo? ¿Cuál es la cosa más delicada del mundo? ¿Y qué es lo más preciado que hay en el mundo? Todos se sorprendieron ante la extraña pregunta del rey Todos esperaron ansiosamente las respuestas de los hermanos Demeter pensó que si halagaba al rey en su respuesta, el rey le favorecería, por lo que respondió... Bueno, eso es fácil, Alteza. ¿Qué puede ser más rápido que su caballo? ¿Qué puede ser más delicado que su cama? ¿Y qué puede ser más preciado que su príncipe? ¿Y tú qué respondes, Yereko? Yereko era un hombre sencillo y honesto. No sabía cómo complacer a aquellas personas fuertes y poderosas. Así que no sabía qué decir. ¡Alteza! El otro hermano ni siquiera tiene una respuesta. Pero no tener respuesta es mejor que no ser sincero o que ser deshonesto. Esperemos un minuto. Nora estaba pensando mucho. Ella quería dar una respuesta honesta. Y entonces, de repente se le ocurrió... Disculpe, Alteza ¿Puedo responder en lugar de mi padre? ¡Claro! ¿Por qué no? Debo ser honesta, señor Realmente no sé las respuestas correctas Pero, a juzgar por lo que he visto en el mundo Lo más rápido que hay en él Es el viento Es tan rápido que puede crear una tormenta Y destruir todo lo que se encuentra a su paso Lo más delicado en el mundo tiene que ser el beso de un niño, como un lamido de este potro. Y lo más preciado en el mundo tiene que ser la honestidad. De lo contrario, no ofrecería una recompensa de cien ducados para dar con el paradero de un ladrón. ¡Bravo! ¡Bravo! Yereko, tu hija es verdaderamente sabia, honesta y sincera... «Estoy muy contento con su respuesta. Te daré no solo este potro, sino 100 caballos y 10.000 ducados como recompensa». «Y en cuanto a ti, Dimiter, podrías haber sido generoso, pero elegiste no serlo. Eso significa que la maldad no lleva muy lejos. Las recompensas duraderas provienen de la sinceridad. Espero que eso te sirva de lección». «Lo entiendo, Alteza». Gracias, mi señor, es usted muy amable Y así es Podemos jugar malas pasadas a los demás Pero no nos llevarán muy lejos Las personas se apartarán de nuestro lado Si realmente queremos llevar una vida feliz y plena Debemos hacerlo siendo honestos, sinceros y sabios